¿Por qué te hacen tanto daño mi patria buena? Como tiñé en las aguas con sangre de ti Recorriendo en el aire su pregunta queda Ay mi Colombia, ¿qué tal te va sin mí? Un 13 de agosto del 99 Eso fue un día angustioso, lo lloraba la gente Con su vida, cinco balas lo hicieron, disparadas de arriba, el humo le entristecieron. Él solo alegraba a los que no sonríe, eso no le gustaba a los que arriba vive. Por eso lo mataron, porque les criticaba. Denunciaba lo malo, junto a los pobres estaba. Lo que te recordamos, hoy somos un montón. En el corazón te llevamos por siempre Jaime Garzón. En el corazón te llevamos por siempre Jaime Garzón. Con tu muerte se ilustro mi Colombia entera. Para el pueblo garzón fue una dura despedida. Hoy de ti recogemos esas cosas buenas. Aprendimos que por una causa hay que dar la vida. De todo lo que hiciste no dejaste un ejemplo. La naranja puede exprimirse, pero algo le queda dentro. Quedan sus enseñanzas para el pueblo colombiano. Por mucho que quieran taparla, no les alcanza la mano. Su corazón revolucionario no tuvo miedo a la muerte. Muchos te amenazaron y tú los enfrentabas de frente. Tu corazón revolucionario no tuvo miedo a la muerte. Muchos te amenazaron y tú los enfrentabas de frente. Por eso lo mataron.